Ecología, biodiversidad, ética de la tierra, protección del ambiente. Todo eso centra la letra de No aporrees el tambor como un mono. Don't bang the drum like monkeys do. The Water Boys con Mike Scott al frente. Impresionante canción épica prácticamente por su sonido. Encarna. Veo que quieres que le dedique una canción de Nirvana. Lo veo complicado a tu novio Thomas. Eh, ayer pusimos el very eh, pero te mando un abrazo y le felicito a, a tu chico hasta Barcelona. Un abrazo en c a r n a y tomas muchas felicidades. Y al amigo David de Moraleja Cáceres me dice que comente algo del supuesto tumor de Bruce Dickinson. Efectivamente, lo han confirmado, un tumor en la lengua, en la parte posterior de la lengua. Parece que lo han cogido en, en un periodo. De hecho, le han sometido ya a una quimioterapia. Parece que está controlado. Vamos a, simplemente a ponernos en lo mejor. Bruce Dickinson es otra de las figuras de nuestra vida para los amantes del rock. Y desde aquí le deseamos una curación positiva. Rápida y total. Lo fundamental es lo segundo. Oldie Motel en Rock FM. No te puedo decir más, David. Solo sé eso, ¿no? A propósito de la noticia que hemos conocido hoy de Bruce Dickinson. Estamos ya en territorio Green Day ahora mismo. Para cerrar el Duki, el decimonoveno de los 50 álbumes esenciales aquí en Old Timotel. Último capítulo el jueves con las cuatro últimas canciones y las más desconocidas de este álbum del 94. Cuatro canciones o tres según se mire. Lo que ahora importa sobre Green Day como autores de este d u o k i e es、eh, el pasado del combo. Más específicamente, ese particular momento en el tiempo en el que pasaron de ser una prometedora banda de punk rock a erigirse como uno de los principales abanderados, junto a The Offspring, de la vertiente más accesible y exitosa del punk rock cosecha del 90, también conocida como neopunk. Respecto a lo de accesible, habría que aclarar de antemano un asunto y ponernos un poco a la defensiva. Toda corriente musical tiene su sector más purista y cerrado de miras, y en este sentido era muy frecuente escuchar por aquellos años, incluso ahora mismo, frases tales como: Esto no es punk. Punk eran los Ex Pistols, los UK Subs, los Damned, los Sham 69, los Clash, The Adverts. Dead Kennedys, Dead Boys y demás exponentes de la vertiente más street, anárquica, combativa y o nihilista, según cada caso del género. Ahora bien, este público más parco debería saber que desconocer el componente pop, llamémosle más melódico y accesible, de cierta corriente del punk y Es a su vez desconocer a bandas capitales como The Boys, The Bass Cox, 999, The Jam, Vibrators y por supuesto los mismísimos Ramones. Casualmente, estos últimos la principal influencia de Billy Joe Armstrong y compañía. Bueno, vamos con la primera de esta noche, es i m i n i o s Sleepus, la duodécima del álbum escrita por Mike d e r n t el bajista del trío. Es la típica canción punk repetitiva, sin embargo, el interludio le juega a favor. Además,、eh, en el principio rozan con algo del hardcore punk para volver luego a su sonido de siempre. La voz de Billy Joe se nota un poco. Sobreproducida con el efecto de encierro, y se nota también el protagonismo del bajo ante, digamos, debilidad, flaqueza de la guitarra por hilar muy fino. La canción es posiblemente una de las rarezas del disco, cuya enseñanza es que cada uno es libre de hacer lo que quiera independientemente de lo que piensen los demás. Y miren, los slipos, un minuto cuarenta t y r e segundos. s d u k i e el decimonoveno de los c i n c u esenciales n t a e aquí en Old Timotel. Para entender el fenómeno d u k i e es ne necesario retroceder al álbum previo de Green Day, k e r Plunk, de 1992. Y es que, más allá de su desafortunada producción, k e r Plunk posee las mismas cualidades y aptitudes musicales que d u k i e Y fueron justamente esas cualidades las que llamaron la atención de los cazatalentos de turno que andan siempre al acecho de la próxima gallina de los huevos de oro. Finalmente, como ya hemos dicho todos estos días, fue Reprise, el sello de Warner Music, quien consiguió fichar al grupo y les brindó un apoyo esencial para alcanzar el éxito. Entre muchas comillas, ¿qué significó d u k i Y la palabra éxito no es aleatoria, pues estamos hablando de un disco de punk rock que solo en Estados Unidos ha vendido la friolera de más de 10 millones de copias y unos 15 a nivel mundial. Algo inédito para una banda de estas características. Se trata de una obra que hoy puede ser tildada de generacional, en el sentido que marcó o al menos acompañó. A toda una generación. La penúltima del disco, In the End, son tres cuartos de lo mismo respecto a la anterior. Una canción que repite hasta el extremo, pero es la primera canción en la cual se percibe un ritmo de batería distinto. In the End es el tema más punk de la old school del disco. Rapidez extrema y mucha simpleza típica del género. The end. Un minuto cuarenta y cinco segundos. Oldie Motel en Rock FM con Duki de Green Day. En la segunda mitad de los años noventa, muchos serían los grupos de punk pop surgidos a rebufo de Green Day. Zoom 41, Blink 182. A、Roach, Good Charlotte, incluso el emo punk de Fallout Boy o Panic at the Disco es deudor de los californianos. Por otro lado, Y esto es muy importante y lo digo bien alto: el éxito de Dookie sirvió para que grupos punk contemporáneos de Green Day, The o f f Spring, que ya tenían el multimillonario s más, o Rancid, o incluso anteriores a ellos, No Effects o Bad Religion, recibieran una atención muchísimo mayor y alcanzaran éxitos nunca imaginados. Dookie. Provocó una explosión total de todo lo relacionado con el punk rock, ha dicho Brett Gurewitz de Bad Religion. Ese mismo año, nosotros, Bad Religion, conseguimos nuestro primer disco de oro, por ejemplo. En cuanto a Green Day, Dookie les convirtió en superestrellas mundiales, aunque creativamente se convirtió en una losa difícil de quitarse de encima. Hasta el muy politizado y político American Idiot, Del 2004, diez años después, Green Day no se despojaron del San Benito de repetirse a sí mismos. Llamémosle casi última a la que viene ahora, F.O.D FOD, ya que es la primera parte de la última canción del álbum dividida en dos. En esta primera parte, el tema comienza solo con una guitarra acústica y Billy cantando, hasta que después explota en una adrenalina tremenda por parte de la guitarra. algunos dicen que es el mejor trabajo de guitarra del disco hubiese sido un final perfecto hubiese sido porque en realidad no lo es Let's nuke the bridge we torched two thousand times before. This time we'll blast it all to hell. I've had this b u r n i n g in my guts now for so long. My belly's aching now to say. Stuck down in a rut of dislogic and spud. A side of you will end when it's all said and done. It's real and it's been fun, but w a s it all real fun? Let's do the bridge we torched two thousand times before. This time we'll blast it all to hell. This b u r d i n in my guts now for so long. My belly's aching now to say.